Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento. Libro del profeta Zacarías, capítulo s i El t e e ayuno que Dios reprueba. Verso primero. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los cuatro días del mes noveno, que es Kesleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Zarezer con r e j e m Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿Y oraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino、bueno, pues A mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo Cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, habéis ayunado para mí? ¿Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos? No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? La desobediencia causa del cautiverio. Versículo 8 Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. y taparon sus oídos, para no oir. Y pusieron su corazón como diamante, para no oir la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que, así como Él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable.